Capítulo 13 La naturaleza, el disfrutador y la conciencia Arjuna dijo, Oh mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti, la naturaleza, de Purusha, el disfrutador, y del campo y el conocedor del campo, así como también del conocimiento y el objeto del conocimiento.